Muy bien. Hemos hemos llegado entonces hasta ese primer nivel o ese tipo de análisis dentro del análisis del nivel teórico al análisis filosófico. Pasemos ahora al segundo de los de los escalones cómo cómo podríamos ponderar entonces que estamos haciendo ciencia del derecho o conocimiento ...científico del derecho. El camino que hemos eh, rechazado anteriormente para decir que hacemos filosofía... ...de acuerdo al tema que tratemos, es igualmente utilizable para ahora. No podemos decir que hacemos ciencia del derecho porque estudiamos el derecho positivo así como no podíamos decir que hacemos filosofía del derecho porque estudiamos el dios naturalismo o el derecho o el derecho natural la respuesta sigue siendo siempre por el camino de los aspectos formales por el, el análisis de las de las causas de todos modos aquí habría que precisar alguna aclaración acerca de este este criterio que existe para hablar de ciencia porque en realidad el criterio científico o de la cientificidad en la antigüedad no es el mismo criterio de la cientificidad en la modernidad antes en la antigüedad Aristóteles decía que el conocimiento científico era, por, por lo pronto, no decía conocimiento científico, hablaba de conocimiento causal. Y cuando decía el conocimiento causal, se refería a las últimas causas. Ese conocimiento de las últimas causas, científico para Aristóteles, pero en realidad metafísico propiamente. Entonces... Hoy, cuando hablamos del conocimiento científico, nos estamos refiriendo no al conocimiento por las últimas causas, sino por las causas anteriores, por las causas segundas o por las causas las causas próximas. Esto significa que el conocimiento científico ha sido un conocimiento que ha perdido el estudio científico ontológico ha en definitiva olvidado el estudio del ser que es lo que podríamos señalar es donde se sostiene el aparecer del ser o lo fenomenico que el ser tiene o sea el conocimiento de el aparecer del ser es el conocimiento de las causas segundas si esto que aparece del ser lo hace ser alto, bajo, blanco, negro, eh, grande o pequeño, es en definitiva causas segundas, causas vinculadas con lo eh, empiriológico de ese ser. Pero en realidad se ha omitido el estudio último que es el estudio ontológico que ya el conocimiento científico no le preocupa. Pero habría todavía un, un escalón más dentro de esta jerarquía de conocimientos científicos. Esta jerarquía, digo, por el conocimiento metafísico... ...como en el sentido clásico del conocimiento científico por excelencia... Este otro conocimiento científico por las causas segundas que es el conocimiento renacentista de Copérnico en adelante porque es profundamente experimental y científico, observacional podríamos decir y luego esta tercera categoría de un conocimiento científico que estaría reducido a los condicionamientos aparentes que una determinada realidad tiene los condicionamientos aparentes que justamente la ciencia del derecho promueve ¿cuál es ese condicionamiento aparente que nos impondría una forma de abordaje al derecho que es solamente ...desde lo positivo, y justamente es la positividad del derecho. ¿Qué es lo que primero muestra el derecho? Es la positividad. El derecho se muestra inmediatamente como un cuerpo normativo, como un conjunto de normas que regulan la vida de las personas ordenadas o no, hacia el bien común o hacia lo que sea. En definitiva esa es la primera impresión que el hombre tiene del derecho, asocia derecho con normas, asocia en definitiva un conocimiento científico por ese abordaje a la positividad, pero en realidad ese abordaje a la positividad del derecho es un abordaje, podríamos decir, eh, aparente, porque se puede trascender la positividad del derecho, pero ese trascender, eh, superar la positividad del derecho, exige un plus de esfuerzo, una preocupación diferente. Para entender, entonces, ese esfuerzo, ese plus, esa superación de la positividad, dice este autor, eh, Martínez Doral, que hay que advertir tres tipos tres tipos de, de problemas conjuntamente. Y que son, precisamente, uno... ...el llamado condicionamiento condicionamiento aparente... ...que es lo que acabo de señalar... ...que lo que primero aparece del derecho es su positividad... ...pero después los otros dos problemas están referidos... ...a lo que es la observación a las situaciones jurídicas en concreto que el sujeto de derecho mejor dicho, no el sujeto de derecho sino el hombre se encuentra con el derecho o sea, la relación a la referencia a la situación y luego la referencia a los principios la referencia a los principios la referencia a la situación habla entonces ...de una dialéctica que es de el hombre existencialmente y el ordenamiento normativo... ...esto de la positividad que impresiona y que nos nos relaciona inmediatamente con los jurídicos... ...o sea, la existencialidad y la positividad. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el punto...? que en realidad el hombre tiene en este mar de positividad que es el derecho. Es para decirlo en términos de Max Scheller, ¿cuál sería el puesto del hombre en el cosmos normativo? Es decir, ¿cuál sería el puesto del hombre en el cosmos normativo? Esta es la, la referencia a a la situación. ¿Por qué? Porque en realidad el hombre existencialmente cumple su rol en el derecho en modos siempre concretos y singulares. El derecho siempre es un determinado opus, una determinada realización y esa realización es invariablemente diversa en los hombres. Pero, aún siendo invariablemente diversa en los hombres, la norma, la positividad, las juzga de una manera próxima, parecida o semejante. Por eso aparece esto de la referencia a la situación. Insisto, porque el tema es sutil. La referencia a la situación existencial, concreta y humana frente al mundo normativo o sea, ¿cuál es mi rol como hombre dentro del mundo de las normas? ¿cómo me juzgan las normas en una acción concreta y singular? la referencia a la situación y la otra referencia es la referencia a los principios o sea, ya no está mirando al hombre de carne y hueso que opera en el mundo de las normas sino que está mirando casi excluyentemente al mundo de las normas o sea, la referencia a los principios o sea, cómo esas normas, cómo ese cosmos de normas en realidad se articula entre sí para no ser contradictorio para no ser afectatorio para tener convergencia para en definitiva ser adecuado entonces hay una mirada en este punto de la referencia a los principios a la sistematización de todo ese mundo de norma. entonces recapitulo, recapitulo eh, en, de la siguiente modo de la siguiente manera Estamos haciendo el abordaje al conocimiento del derecho desde la ciencia del derecho o científico del derecho. Eso presupone entender primero que hay una cuestión que condiciona a ese abordaje que es la positividad del derecho. Condiciona en una manera... Aparente. ¿Por qué? Porque en realidad hay un velo que debe ser superado pero hasta tanto no supero el velo estoy de este otro lado y estoy condicionado por la positividad estoy manejado, estoy controlado por la positividad cuando estoy condicionado por la positividad debo entonces resolver dos cuestiones. Lo vinculado con la referencia a la situación y entonces la mirada es la situación de este hombre que está en un cosmos normativo, cómo en definitiva su acción concreta y singular va a tener repercusión o va a tener ejecución dentro de las normas referencia a la situación de Juancito de Juan Pérez existencialmente en el mundo de las normas segunda referencia referencia a los principios ya no mira a Juancito existencialmente sino mira a esa positividad a ese mundo de normas dice, ¿cómo puede ser abordado, ¿cómo puede ser estudiado este mundo de normas? Puede serlo solo porque hay principios que lo sistematizan, principios que lo controlan, que lo vigilan, y entonces allí habrá todo un estudio propiamente científico que dirá cómo las normas deben ser trabajadas o estudiadas. Entonces... De de esta forma, dice, bueno, hay un análisis teórico de, del mundo de lo jurídico que tiene dos niveles. Un nivel científico que aspira a superar lo meramente positivo, aspira a superar. Por eso hay un condicionamiento aparente. Usted quizá, estrecho de cabeza o no dispuesto a hacer un esfuerzo o ideológicamente convencido que no le corresponde hacerlo se queda en el marco este antes del velo se queda en lo que lo ha condicionado la ciencia jurídica que es en la positividad análisis teórico-científico hace un esfuerzo no tiene prejuicio ideológico salta el velo Eh, perfora el velo y hace entonces un análisis teórico, filosófico del derecho. Va a las causas últimas y entonces ponderará eso del problema ontológico, deontológico y lógico, que es propio del análisis filosófico. Pero sin embargo, hasta allí lo que no tenemos es el opus, no tenemos el análisis propiamente del nivel práctico. Ese nivel práctico que decimos es el nivel prudencial ¿Por qué? Porque justamente el hombre frente al derecho lo va a hacer en una referencia a lo que decíamos a una situación. El derecho es un mundo de normas pero el hombre opera de una manera singular desde una conducta y un comportamiento a esas normas. Entonces, vendrá esta mirada desde el ámbito de la praxis o de lo práctico. Y la prudencia o la el acto el acto prudente, el acto prudente es un acto que indudablemente se hace desde la razón práctica pero no es un acto de voluntad no es un acto digamos meramente eh, visceral un, un, un automatismo eh, el acto de la prudencia es un acto un acto de la razón es en definitiva una meditación que a ese efecto se realiza en donde el hombre pondera acerca de la mejor realización, la mejor ejecución a el resultado eh, óptimo o al resultado más bondadoso. La prudencia define sobre los bienes, define sobre los medios el medio más adecuado. Define sobre los medios el medio más adecuado. Desgraciadamente, hay más un concepto o un preconcepto a que el juicio prudente es un juicio más vinculado con el hombre timorato que con el hombre juicioso. Prudente queda más asociado con aquel temeroso que aquel responsable. Es, en definitiva, más... Eh... ¿Perdón? ¿Perdón? que no corre riesgos y la prudencia es siempre un juicio riesgoso es decir es un juicio riesgoso porque en realidad entre la ponderación teórica y la razón práctica y la ejecución práctica hay un cálculo infinito de posibilidades que se pueden dar y en ese cálculo infinito que se pueden dar puede que el mejor pensamiento se convierta en la peor decisión, aún tomada con la prudencia. La prudencia no asegura el éxito del resultado. La prudencia lo que hace es ponderar el medio más adecuado para el resultado óptimo, pero no asegura el resultado óptimo. En la vida práctica nada asegura el resultado óptimo.